Peggy yeah. Bueno, os damos la bienvenida aquí a Irola Irratian, este Irola Kalean que se hace desde Astica Ría, Hoy que Irola Irratia está aquí presente en Astica Ría, con esos conciertos que ya hemos anunciado anteriormente Ya os habéis enterado Y nada, pues empezamos esta jornada de hoy con este Irola Kalean que tenemos aquí a personas de Astica Ría Ongi y personas de Al y Chubalcheta y Nagusi Enetxea eh, Ongi Torri Hola Ongi Bueno, pues eh, nada, habíamos planteado este Irola Kalean, eh, bueno, pues... Eh... Como ya sabréis eh, Asticarría es un espacio que está aquí en Asua Herandio y está en peligro de desalojo ya da, tiene una larga historia de existencia pero en los últimos 2-3 años ya ha habido varios riesgos de, de desalojo y también eh, por el otro lado Peña de, de la margen derecha de, de Ichu y de Noguisi en Echea que también ahora nos contarán un poco más eh, la trayectoria que han tenido de, de desalojos de, en contra del Gasteche y Y bueno, pues eh, va y bien es con el ayuntamiento en cuanto a, a toda esa situación. Ahora nos lo contarán a continuación, pero os dejamos con un poco música y vamos calentando ahí. metiéndonos ya un poco más en materia vamos a hablar con la gente de Ichubalcheta y de Nagusi en Echea, que bueno se han acercado hasta aquí, os damos las gracias por haberos acercado y bueno, por un lado vamos a hacer un poco de repaso de lo que es Nagusi en Echea y qué relación tiene con Ichubalcheta por lo menos en los últimos años Bueno, para no hacerlo muy largo eh, digamos que el espacio donde ha estado hasta Hasta el 17 de agosto, eh, Nagus y echea viene, digamos, de una propiedad que se adueñaron las monjas en parte, que después se la vendieron al ayuntamiento con ayuda de diputación por 41 millones en el año 85. A raíz de esto se hace lo que entonces llamaba hogar de día, que se inaugura en noviembre del 87. Y digamos que hemos estado funcionando, digamos, sin problemas. Para hacerlo corto hasta 2018 en, en el año 2005 hay un proyecto de rehabilitar por lo que saldríamos de ahí temporalmente para volver una vez que estaría rehabilitado los edificios eh, pero este esta rehabilitación nunca se da, se lleva a cabo y al final en el año 2013 lo que comunica el ayuntamiento a la junta de entonces es que eh, el desalojo va a, va a ser pero no va a haber vuelta entonces se tiran unos meses negociando con la junta de entonces y al final esta decide en 2013, en septiembre, que no aceptan el traslado. Hay una serie de presiones y una serie de historias, pero eh, no consiguen, digamos, doblegar para que haya una firma de la Junta en ese traslado y en enero de 2014 se produce la orden de el, digamos del traslado eh, que viene eh, únicamente de manos del Ayuntamiento, responsable de servicios sociales y concejala. Eh, como no estaba construida la RKE, la Roma Cultura Echea, la Casa de la Cultura que han hecho en Santa Eugenia, eh, durante unos años, aunque ya estaba dada la orden del traslado, no se lleva a cabo el traslado. Es en la primavera del 2018 cuando ya se abre la RKE y el ayuntamiento pasa una serie de servicios, eh, como son el Euskaltegui y la Casa de Cultura, al edificio nuevo. Y ese pabellón completo queda cerrado. Eh, nosotros por nuestra cuenta seguíamos el ayuntamiento nos dice que no marchemos y nosotros le decimos que voluntariamente no nos vamos a ir estando así las cosas el 16 de mayo de 2018 ellos ya eh, digamos habían hablado con los profesionales que teníamos contratados peluquerías podología eh, fisio se los habían llevado eh, se habían llevado los trabajadores del ayuntamiento vedeles y eh, trabajadora social y eh, animadora sociocultural vamos y se habían llevado las llaves de todos los espacios y lo habían dejado todo cerrado entonces el plan de ellos era que el día 17 de mayo quedara cerrada la lagus sin de hecho el de ella público que se trasladaba a la reccae El asunto fue que ese día hicimos una reunión de junta de la Nagus y Nechea y se hizo luego una asamblea de barrio con la plataforma antiderribo y decidimos encerrarnos dentro. Claro, al encerrarnos dentro, al día siguiente no tuvimos que reventar la puerta para entrar. Estábamos dentro. Entonces, desde esa fecha de 2018, el ayuntamiento ha aguantado de facto, de hecho, la situación que tenía, digamos que éramos, digamos unos ocupar blandos, por llamarlo alguna forma no ellos seguían haciendo cargo de limpieza de mantenimiento eléctrico de un montón de luz, agua, gasoil para calefacción, un montón de cosas, averías y demás pero nosotros teníamos que digamos, organizarnos dentro porque ya no había trabajadores del ayuntamiento allí eh, seguimos en estas condiciones el ayuntamiento nos hace bastantes putaditas y tal seguimos en estas condiciones en octubre del 17 hacemos un referéndum que no podíamos haber hecho antes entre socios y socias y un 84% se muestra favorable a quedarse en los locales de Lope de Vega en no ir a lo nuevo eh, se ganan cuatro mociones del el ayuntamiento eh, por, por mayoría de toda la oposición contra el equipo de gobierno de PNV PSOE a las que no hacen caso por supuesto y llegamos al Al año 2022, luego luego retrocederemos al tiempo para el, el contacto con Hichu con Balcheta, con Gasteche, llegamos a esa fecha y lo que nos dicen es que nos tenemos que ir. Eh, bueno, nosotros pensamos que llevamos 35 años ahí y que no nos vamos a ir sin más. Entonces, eh, cogemos una abogada, empezamos con los recursos y demás, y estando bajo tutela judicial eh, el 17 de agosto... Eh, toman policialmente el barrio, eh, está lleno de, de belchas y de municipales y nos vayan el edificio, no nos dejan entrar y estamos en la calle desde el 17 de agosto del año pasado. Entonces, eh, eh, a pesar del, del que estaba todo el tema bajo, digamos, eh, judicializado, eh, lo que han hecho ha sido comenzar el derribo. Entonces, estamos pendientes de casación con el Supremo de Madrid porque el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco les había autorizado el derribo. Pero eh, el tema es que teníamos un mes para reclamar, hemos hecho la reclamación, pero antes de que eso se resuelva, lo mismo que hicieron en, en agosto... Eh, sin respetar los plazos judiciales ahora han vuelto a hacer lo mismo, ya han derribado a día de hoy está completamente derribado el edificio, entonces eso digamos un poco la cosa lineal de Nagus y Nechea eh, la pelea sigue, tenemos que, que pelear por locales nuevos y demás pero digamos hasta ahí, y luego yo creo que es eh, que el compañero hable del, del, eso de la relación Hacemos una parada aquí y retrocedemos un poco en el tiempo para ver cuál es la trayectoria de Ichubalcheta, porque hace ocho años hubo otro Ichubalcheta que también fue desalojado. Si te parece, hacemos un poco de repaso histórico de, de aquel momento y ahora adelantamos un poco en el tiempo hasta ahora. Sí, bueno, eh, el movimiento Kupa de Romo remonta a los 80, donde hubo un par de... ...edificios Ocupous que los usa el pueblo... Eh, ...y al desalojarse el que era Romo Ocupa en su día... ...en el 98 hubo unos años ahí que no hubo ningún espacio... ...pero fueron generándose las nuevas necesidades... ...entonces en 2004 eh, se ocupó un nuevo Azteche... ...donde se dieron los debates oportunos... ...de ya hacerlo como movimiento social del barrio... Y ahí es donde se puso el nombre Lichualcheta, que ese sería Lichualcheta Bat. Eh, duró pocos meses, eh, según cuentan los que tenían la edad para ello eh, fueron muy intensos, pero hubo un desalojo. ...y un mes después... Eh, ...como estaba la gente movilizada... movilizada ...motivada y concienciada... Eh, ...se ocupó un segundo gasteche... ...que sería Hechoal Chetaví... ...que es el edificio que duró desde... ...septiembre de 2004 hasta 2012... Eh, ...en este no se produjo un desalojo como tal... ...porque se salió de ahí voluntariamente... ...por un bien mayor del pueblo... ...había un río que se desbordaba... ...y entonces el ayuntamiento eh, necesitaba hacer unas obras... ...para aumentar el Caudal del Río y se salió voluntariamente de allí... Eh, ...¿qué pasa? Que con una salida voluntaria tiene que haber unos acuerdos... ...para que no te roben el espacio, ¿no? Entonces se dio unos acuerdos de que iban a remodelar el edificio, etcétera... Eh, ...¿cuándo te, terminasen las obras del río? Las obras terminaron a principios del 2016... Eh, hubo conversaciones con el ayuntamiento mientras tanto, pero en 2016 esas conversaciones se ralentizaron. No vamos a decir que se pararon, pero se ralentizaron. Ya no hablaban de fechas, ya ya no habían cumplido los plazos, pero ya dejaron de hablar de fechas, de objetivos, etcétera Y de repente, un año después, se quemó el edificio. Eh, ya nos plantamos en 2017... ¿Y qué pasa? Que ahí ya estaba dentro el proceso de la Lanagusi en Echea, ya se estaba hablando de que les querían reubicar, que les querían echar. Y en 2018 fue el primer intento, ¿no? Donde les dijeron que se fueran y ellos se quedaron dentro y ahí tuvimos la primera toma de contacto. Estuvimos durmiendo con ellos, ayudándoles a hacer pancartas, bueno, a reforzar un poco a, a nuestros mayores, ¿no? ¿Y qué pasa? Eh, que al quemarse el edificio nos empieza a presentar unos proyectos porque decían que era mucho más fácil ahora construir, etcétera, etcétera. Pero ahí es porque vieron tensión y se agilizaron dos procesos, pero volvieron a parar. Ya cuando pasó lo de la NABUS y ENECHE, etcétera, volvieron a parar y en 2020 eh, se decidió romper los acuerdos con ellos se, y se entró al edificio que estaba vacío, que era el antiguo Euskaltegui de Romo, Euskaltegui y Aula de Cultura. Y se decidió entrar allí pa, porque es un edificio de gran importancia en el pueblo eh, y para dar apoyo a, a nuestros mayores que también tenían ese peligro de ser desalojados. Eh, lo cual... Entramos un 15 de febrero y un 15 de marzo vino una pandemia mundial que les vino estupendamente al ayuntamiento para hacernos toda clase de jugarretas. Eh, en ese mes hubo algunas conversaciones con el ayuntamiento que no llegaban a ningún puerto. Al llegar la pandemia separaron las conversaciones y dos meses después, cuando se podía volver a salir a la calle, nos convocan a una reunión. Llegamos a esa reunión, eh, estamos teniendo una conversación con ellos y cuando salimos de esa reunión eh, salimos mosqueados fue rara la conversación ¿no? entonces llamamos a algunos conocidos que tenemos por la zona y efectivamente los municipales ya estaban en la puerta del Gasteche que queríamos abrir para limpiar porque dos meses algo vacío se llena de polvo y ya estaban ahí preparados para no dejarnos entrar y lo que surja ¿no? entonces se fue para allí y se hizo una convocatoria al pueblo para que fuese y que va, trajeron todas las fuerzas que pudieron y no conseguimos nada. Entonces unos meses después se volvió a entrar eh, y lo mismo, nos encontramos con un desalojo express ilegal, eh, no estaba respaldado por el juez, pero lo hicieron igualmente. Desde entonces la verdad que la situación de la pandemia nos ha afectado a todos, ha sido muy complicada y las fuerzas se fueron deteriorando, sobre todo a la juventud, como la ha afectado con las restricciones no solo del gobierno, sino muchas veces de los miedos de los padres, etcétera Y el movimiento Ocupa es pues, por la parte de la juventud. Pon, así queda, hasta que llegamos ahora a 2022, donde empiezan las movilizaciones al ver que ya les desalojan a, a nuestros nagusis y empezamos a tener mal, otra vez contacto y se empiezan a hacer movilizaciones para evitar el derribo de ese edificio. Si os parece Hacemos eh, cambio de palabra Les damos la, la palabra A las personas de, de Astica Y si os parece Nos ponemos un poco al día Así a rasgos generales De que es Astica y un poco la trayectoria Que ha llevado en estos 18 años si no me equivoco A grandes rasgos ¿eh? Supongo que los detalles todos no los podéis contar Pero <risa> Así que si os parece Hacemos así bueno, ah, sí. bueno todos los detalles no tenemos preparados y no hemos venido como la peña y chubalcheta y aguine todo tan tan estudiado tan preparado pero bueno es un proyecto que lleva eso más o menos 18 años ocupado y, y poco más que decir aquí se ha hecho ¿Eh? ¿Eh? bueno aquí ha habido talleres y proyectos de todo tipo y nada pues hoy en día pues nos encontramos en una situación un poco compleja, no ya tenía la licencia de derribo hace tiempo que fue el miedo que teníamos para que nos desalojasen y nos echasen de aquí pero no tenían la orden de desalojo entonces bueno, eso parece que, que quedó aceptada y no, no tomaron ningún tipo de represalia al respecto y ahora que tenemos es un, una orden de, de desalojo en 30 días no un desahucio pone esa orden de desalojo? ¿Quién está detrás de eso? Está PNV De Herandio y la Bartain SL, que es una empresa constructora de Irún y bueno, con el respaldo también de, de, de, del, del juzgado de Bilbao. Eh... Hace dos años ya hubo ese, esa alarma ¿no? que Astica se puso en pie, se difundió un poco esa campaña para hacerle frente a, a esa amenaza de desalojo, que pasó en ese momento y hasta ahora? o sea Quiero decir, hace dos años se, la gente se puso, hubo manifestaciones al respecto, se fue al Ayuntamiento de Herandio, eh, hubo una campaña de, de sensibilización con, con el tema de Astica… ¿Qué ha pasado en estos dos años hasta ahora? ¿Cuáles han sido los pasos a seguir? Bueno, eh, pues eh, el tema legal pues ya sabemos cómo suele ser, que a veces pues llevan unos ritmos, otros. También los que están llevando tampoco lo tienen muy claro. Eh, los tiempos que, eh, que van a ser cada proceso, cada recurso, entonces siempre estamos un poquito al loro de ello. Pero hace dos años lo que pasó es que nos llegó un, una orden de, de derribo entonces sin orden de desalojo ni nada entonces ahí saltaron todas las alarmas por el hecho de que pues no sabíamos si iban a venir aquí con las eh, con las caras eh, excavadoras o sin y ya con los ciis o, o todavía no eh, entonces saltaron todas las alarmas y, y así se activó para para socializar el tema y, y, y decir que aquí estamos que aquí no nos vamos a ir aunque vengan con, con excavadoras y, y el proceso pues ha seguido este tiempo hasta ahora que pues ha estado en el provincial para arriba, para abajo, para un lado, recursos no sé qué, ha hecho un, un currazo la gente de, de legal y, y pues nosotros siempre hemos estado con atentas a, y preparadas por si acaso pues por, por la desconfianza que nos crea el, el sistema judicial y, y que cuando quieren pues hacen lo que se, se saltan las normas ya eh, los compis también acaban de decirnos el ejemplo de, de romo y, y aquí pues más o menos lo mismo eh, ahora nos han decretado el, el desalojo un desalojo provisional Y, y hay un, y, y todavía estamos esperando un recurso a ello del supremo entonces se han saltado un poquito a la torera la sus propias pues como siempre ¿no? sus propias reglas y leyes y lo que es para que la gente nos esté escuchando es un poco la idea de lo que es Asticarría eh, para hacer un poco de contexto Asticarría es un reducto rural que está en medio ¿no? de, de todo un enclave industrial aquí que cuando estuvo a estar por aquí por Asticarría ya empezó a, a bueno a poner un poco al día de cómo de, todo el maneje de trapis que había aquí del PNV en cuanto a terrenos, fábricas industrias y así y por ahora lo que se ve la parta también va un poco de la mano del PNV y de todo ese entramado eh, industrial y de negocio que nos comentaba esta seralleta que a veces por aquí no <risa> Sí, bueno, ya sabemos la convivencia que hay entre entre el PNV, las constructoras y, y esas cenitas que, que hacen y, y llegan a acuerdos de cómo, cómo van a gestionar eh, nuestro país. Y en realidad, eh, bueno, viniendo a la pregunta primera, eh, pues eh, Astigarría son dos, tres baserris que tienen más de 300 años y, y una nave industrial también. Y pues hay huerta, hay frutales, hay aquí pues hay bastante vida, lo único que estamos rodeado de grandes empresas contaminantes que llevan aquí eh, echando mierda al río Asúa desde hace bien de años, que nadie se fija en ellos, no se quiere sacar esa mierda que, que está ahí porque, porque hay mucho dinero en juego y hay empresas de residuos, de, de todo eso. Y, y aquí, pues, pretenden reventar, como han hecho muchos sitios, pues, pretenden reventar unos pocos sitios que, que sigue habiendo, o de los sitios que sigue habiendo, de, pues, eso, centenario, y, ¿y para qué? Pues, para hacer más más fábricas de mierda, que eran yo hasta petado de, de, de fábricas de estas, o sea... Vale, dando el salto otra vez a la gente de Romo, ¿cómo os planteáis este, esta nueva situación eh, contra el ayuntamiento, contra el espacio, o sea, contra la amenaza que existe, contra el espacio que hay ahí en Romo? Pues bueno, el espacio ya está perdido, porque lo han tirado ya. Eh, seguimos haciendo ruido, seguimos haciendo presión. Llevamos un mes con muchas... ...muchas tensiones... ...muchas golpes... ...mucho... ...mucho cipayo por el barrio... ...eh... ...han tenido control absoluto... O sea, ...se pasaban por el barrio para identificar a gente... ...todo el mundo que pasaba por alrededor... ...y bueno... ...se ha hecho hasta un intento de ocupar otro espacio... ...que no lo mencionaba antes... ...porque no llegó ni a tener nombre... ...fueron 11 horas... ...no deja de ser importante ¿no? ...el, sí, sí. el intento de ocupación... Fueron 11 horas donde lo mismo, ¿no? Pues sin ninguna orden, sin ningún aviso, eh, llegaron y, y nos sacaron, ¿no? Y bueno, pues se plantea de esa manera, eh, resi seguir resistiendo contra, contra la dictadura que tiene el PNV en Hecho y nada nada, eh, conseguir nuevos espacios de las maneras que sean, ¿no? Se plantean por el barrio, pues como ah, creo que ha dicho antes Chiquerra, eh, el la, desde la Nagus y Nechea, pues volver a pedir un espacio a, a, al ayuntamiento, eh, planteamientos de, pues yo qué sé, de conseguir otros espacios, tampoco... <risas> se puede desvelar, ¿no? los métodos <risa> entonces, bueno, eso, el planteamiento es seguir haciendo pueblo eh, a, no aprovechar pero es verdad que durante estos meses al haber sufrido, al haber visto como un edificio emblemático de nuestro barrio se caía eh, la gente se ha concienciado y Y ha plantado a Ucara, entonces aprovechar esa fuerza para que seguro que no sale alguna cosita. Bueno, yo antes igual he hecho la digamos la exposición un poco más técnica, ahora igual me voy un poco al lado más humano. Eh, para que se entienda un poco lo que es Nagus y Nechea, eh, hay que entender que teníamos un espacio de cerca de 2.000 metros cuadrados eh, totalmente accesible donde la gente se sentía como en su casa porque realmente era su casa ventilación natural teníamos un gimnasio preparado con máquinas eh, especiales de rehabilitación para personas mayores teníamos una biblioteca de 2000 volúmenes teníamos, no sé, pues eh, villa, rana, petanca teníamos un montón de salas para hacer actividades teníamos eh, talleres, cine, charlas y la gente allí se juntaba como experiencia después de la pandemia cuando nos dejaron volver a abrir o sea, Lógicamente hubo miedo porque metieron mucho miedo, sobre todo por televisión Pero la gente que, digamos, tenía menos miedo tal, se iba acercando Y la verdad es que se veía eh, la alegría de la gente de poder volver a verse Porque gente, mucha gente mayor vive sola en casa Entonces, el, el volver a encontrarse es un, un punto muy importante Entonces, eh, de alguna forma, una cosa que creo que es importante recalcar Es por una parte el, la labor que hacía esto como mmm, punto de encuentro para las personas mayores, eh, punto de tener relación, de combatir la soledad. Y por otra parte creo que es muy importante, eh, mmm, digamos, tirar bajo el argumento principal del ayuntamiento, que es una mentira como la copa de un pino como muchas otras. Es decir, lo que nos dice la prensa de todos los colores es que hay que derribar Nagus y Nechea... ...porque, o los edificios de Ope de Vega en general... ...porque hay que construir una residencia... ...de 100 plazas y 40 apartamentos... ...para jóvenes que necesitan, como el comer... ...los los apartamentos para emanciparse... ...y toda esta película, bueno... ...eso, mmm, si tiramos de historia... ...si vemos que, por ejemplo, el ayuntamiento está desviando... ...dinero de vivienda... ...para los proyectos faraónicos... ...de Musique Barri y de Romo Echea... ...pues se desmonta un poco... ...y por otra parte, una cosa muy importante... ...es que... Eh, si, la, ...si la residencia y va a ser eh, para dependiente de grado 2 y 3 y es una residencia foral se podía hacer perfectamente en el Pagasarri, porque en realidad estas personas van a estar prácticamente encamadas y les da lo mismo estar en el centro de Roma bien comunicados que entrar en tomar por el saco. En todo caso sería comodidad para para visitarle a sus familiares. Pero lo mismo que nos dicen que las directrices de Europa ahora son que se hagan las residencias en el centro de las ciudades o en sitios más esto, es verdad, pero también dice que estén en zonas jardinadas. El único jardín que había tenía 500 metros y ya se lo han cargado. Entonces, esto está clarísimo que nosotros no decimos todos, hay diferencia de opinión, lógicamente, no decimos todos tasativamente no a este proyecto, pero lo que sí decimos todos es no en ese sitio y no a costa de derribar lo que han derribado. Entonces, el tema es que ya en el año 2019 la diputación había sacado una directriz de que las residencias tenían que tener un máximo de 25 personas y nos vienen a vender una de 100. Claro, cuando decimos, y ¿estamos locos o qué? No, no, que son cuatro módulos de 25, ala, e iros a pasear. Eh, no, es, el, es, es la puta verdad, pero básicamente, eh, para que os hagáis una idea, hasta final de 2018 había que derribar sí o sí los edificios de Lope de Vega porque había que construir VPO que hacía mucha falta en Romo. O sea, pasa el, la Navidad de 2018, empieza la campaña de las municipales del 19 y se sacan de la chistera una macrorresidencia maravillosa que no le llaman macrorresidencia, le llaman centro intergeneracional porque, según ellos, los chavales de los pisos van a interactuar con las personas mayores. O sea, eso no se lo cree nadie. Es decir, personas de grado 2 y 3 van a interactuar con su fisio, con su enfermera, con su médico, con su cuidadora, o con quien sea, pero no con nadie más es decir, eso, eso es una falacia, pero bueno eh, es lo que dicen todos los medios y a cualquiera que le pregunte, si sí, se sí, jode, es que claro, es que luego lo, los viejos van a estar muy bien aquí los viejos de Romo y los de otros barrios de Guecho y de otros municipios lo que necesitan son centros de día el centro de día es un sitio donde la gente se socializa, la gente que todavía tiene cierta movilidad, que puede estar socializada en su centro y en su barrio, puede seguir visitando su bar su tienda, tal, y puede seguir estando en ese espacio común, cuando ya por desgracia, sabemos todos que cuando llegamos a cierta da y no nos queda otra que era una residencia, sabemos que nos quedan 3-4 años de vida y la mayor parte de ellos encamaos. Y eso lo saben ellos y lo sabemos nosotros. Entonces, que no nos vendan películas de que ahí va a socializar nadie con nadie. Ahí lo que van a, han pegado un pelotazo del copón y hasta ahí. Bueno, volviendo a Esticarría... Y la misma pregunta que les he lanzado a la Peña y Chihuaceta, ¿cómo se presenta eh, o cómo se plantea desde Astigarría eh, este proceso de aquí en adelante? Bueno, pues nuestra idea es resistir aquí hasta el último momento, las, las siguientes semanas o meses lo que se vaya a estirar, pero pero estar aquí, de aquí nos van a tener que sacar y vamos a defender este espacio con todos los medios que conocemos. Entonces también queremos hacer un llamamiento a, a la peña que se anime y se solidarice en sus barrios, en sus pueblos y que todas las maneras de resistencia son legítimas y, y bueno, eso es lo que tenemos pensado. Y luego también llamar a, a se van a hacer una concentra el día 30 de marzo, a las 11 de la mañana en delante de la juntaunta de herrandio, que hay pleno ese día y luego el 1 de abril a las doce y media sábado eh, también se va a convocar una manifestación por herranio pues bueno para, para reivindicar qué es esto, qué es lo que queremos y que aquí nos vamos a quedar que nos van, a echar, nos van a tener que sacar de aquí eso, no. Ahora si os parece vamos a poner un poquito de música y vamos a contactar con una persona que está en la Mani contra la OTAN que se está celebrando en vivo ahora mismo y eso, mientras escuchamos un poquito de música, intentamos eh, contactar con esa persona y volvemos otra vez aquí a, a hablar con la gente de Astica Ría y de Echubocheta y Nagusi en Echea tenemos al otro lado tenemos al otro lado del teléfono a esta persona que está en la manifestación contra la OTAN que se está celebrando en Bilbao y nada, ¿nos oyes? ¿escuchas bien? Eh, bueno, os con eco vale, bueno, vamos a intentar a ver si vale, un momentito ¿eh? no tenemos algún problemita por aquí pero bueno, a ver, ¿nos escuchas mejor ahora? bueno Os escucho un poquillo con eco, pero sí que entiendo. Venga, pues nada, que como comentábamos antes, eh, estás en la manifestación y nada, pues eh, si te parece nos pones un poco al día de, de por qué de esa manifestación, un poco el ambientillo que hay, qué gente hay por ahí y cómo está yendo esa mani. Bueno, pues eh, a dilo esto, la convocatoria de esta manifestación no es casualidad, No, bueno, en el 86 el 12 de marzo se realiza el referéndum de la OTAN yo hago por el PSOE con resultados bastante negativos para ellos, ¿no? En lo que es eh, Vascongadas-Manafarros-Euskal Herria, pues ganó el no, pero claro, como era dentro de un marco estatal, pues al final... Se aprobó la anexión a la organización del tratado del Atlántico Norte entonces bueno este 2023 también hay que contextualizarlo con lo que está sucediendo no lo que todas y todas sabemos que es la guerra pues la geopolítica la guerra la geopolítica que está llevando a cabo pues un, al principio lo que era una guerra civil nom más no eh, pues por el derecho a autodeterminación pues ahora se ha convertido Pues en, en un objetivo claro de pues, imperialista no de las fuerzas imperialistas pues si la OTAN pues como acostumbra, ¿no? pues ha metido a sus sucias manos. Eh, en fin, de los intereses del capital, en fin, de los intereses de Estados Unidos y eh, la Unión Europea y sus y teniendo la OTAN como históricamente ha sido brazo armado, y básicamente pues eso, ¿no? Me, también lo que se quiere denunciar es que la guerra no solo ocurre eh, en, en ese sector, bueno, en esa zona de Ucrania Rusia, sino que desde aquí, desde el propio Escalerría, pues las instituciones que las amparan y los gobiernos y los estados pues son son parte activa y son y son culpables, ¿no? Tenemos ejemplos como pues como aconteció hace unas semanas, ¿no? el envío desde el puerto de Santurci de no sé de un número de tanques, ¿no? pues pues eso, en vez de la URE colocarse como país no beligerante, que sería pues de alguna manera formar parte activa para que se solucione este conflicto, pues se convierte en parte activa y, y bueno, pues eh, pues como acabo de decir, pues eso, enviando enviando armas, enviando tanques y pues echando más leña al fuego al conflicto, al fin y al cabo. Y nada, eh, la manifestación acaba de acabar con la lectura de en dos comunicados en Uxquera en castellano, donde se ha denunciado pues más o menos lo que se estoy comentando. Y nada, eh, desde la organización pues bastante contentas y contentos pues ha sobrepasado el millar de personas. Si a estos quiere suponer un punto de inflexión, ¿no? De pues eso de decir, pues reivindicar el, pues la trayectoria histórica que tenemos como país, ¿no? eh, antiimperialista y solidario con otros pueblos y con el pueblo trabajador mundial. Y básicamente, a grandes rasgos, pues es pues eso tengo que comentaros. Bueno, no sé si quieres hacerme alguna pregunta o algo específico. Nada, te quería comentar eh, que bueno, pues eh, ya que estamos hablando de la OTAN y de su maquinaria, eh, las Bardenas tienen tienen ahí un campo de entrenamiento bastante a disposición. No te estoyendo eh. muy bien, ¿eh? Ya lo siento. No sé si me escuchas no. bien. Eh, desde nada, ¿me escuchas ahora mejor? Sí. Vale, eh, nada, te quería comentar que Las es, eh, bueno es un campo de entrenamiento que está a disposición también de la OTAN, ¿no? Y eso también está en Euskal Herria y... Y nada, ¿qué nos tienes que comentar? Porque una de las organizadores de esa manifestación... Eso es, eso es. es. Eso es las organizaciones, pues es la Organización Internacionalista Escapena, eh, la plataforma Antiotan, eh, Bulcha, que es un colectivo, bueno, un colectivo a nivel de Bilbo, y, y la plataforma antipolígono de tiro de Las Vardenas. Pues Las Vardenas, pues ya yo creo que son más de 30 40 años, desde aquel Solana que, que se instauró como campo campo de tiro y territorio para las prácticas militares de, de la Armada estadounidense y pues eso pues si está dentro del territorio de Euskal Herria y pues se lleva 30 años, 40 años reivindicando que pues, encima de ese ¿no? en principio es un, pues, es un lugar de interés ¿no? eh, tanto naturístico como y demás pues lo que se ha convertido pues es un campo de pruebas de exterminio que luego se aplican sobre la población civil Muy bien, pues te damos las gracias Por haber estado ahí Para informarlos Y nada, pues eh, un abrazo desde aquí Vale, en Ría. pues es que A vosotras y a vosotros eh, Estáis ahí en Astica Pues un abrazo Y que es hora autogestiva Y a J.K. Ah, para ahí, pues no, venga para ahí, Venga, besar cada, vale, cada un diván Vale, agur Agur Bueno, pues aquí seguimos en Asticarría y nada, ya hemos hecho esa conexión con la manifestación anti-OTAN y bueno, le damos las gracias al compañero por habernos informado de cómo iban las cosas por ahí y ponernos un poco al día de lo que del porqué de esa manifestación. Eh, os lanzo una pregunta tanto a la gente de Ichubacheta, Nagushin Echea y Asticarría. ¿Qué creéis que hay en común en estas tres, dos eh, historias? ¿Qué creéis que hay detrás de todo esto que pueda haber en común? Pues eh, el principal exponente yo creo que es el mismo enemigo no eh, Tenemos un gobierno que tiene un carácter dictatorial Todo lo soluciona de la misma manera Para, para llevarse unos fines económicos, unos negocios eh, Y siempre omitiendo la humanidad ¿No? Eh, no sé, personas mayores, personas jóvenes personas que simplemente quieren vivir en un espacio tranquilo y, y que parece que lo que les importa es eso que hagamos lo que, lo que queramos, ¿no? que ejerzamos nuestro derecho a ser libres y, y eso ya es un motivo para ellos, para ir a echarnos ir a, a por nosotros y Y erradicar todos los espacios que puedan que creen mentalidades críticas o alternativas a lo que ellos quieren imponer. Bueno, también desde Asticarría supongo que uno de los factores en común es eh, la propiedad privada ¿no? que ahora por lo menos pasa a manos de Labartine y no sabemos no sabemos ni por qué pero de repente Labartine es el dueño de tres eh, baserris y, y una nave que han estado históricamente vacías desde no sabemos ni cuándo y, y bueno, ¿qué, ¿qué nos decís de eso? Bueno, que quieren meter sus sucias manos en todos lados, ¿no? Donde no controlan y donde hay autogestión o hay... Tienen que controlar y tienen que, pues eso, que saquen sus sucias manos, ¿no? De nuestros lugares y de los sitios que nosotros gestionamos y, y creo que, bueno, pues la Bar Time pues ha comprado, como todo en este mundo parece que se puede comprar con dinero, pues han comprado todas las propiedades que había aquí, han ido comprándolas poco a poco y ahora pues lo que quieren hacer es enterrar en cemento y y toneladas de cemento pues eh, los pocos espacios verdes que quedan en azúa en Herandio mientras nos siguen vendiendo no Un, una hojita de roble y están tapando todo con eucalipto y pino no pues es lo mismo que hacen se hacen su, su atrecho no de hilo y, y, y el problema profundo es que están atravesando Eh, nuestras montañas con el tab están tab, eh, acabando con todos los espacios verdes y aquí pues pues lo mismo están haciendo, ¿no? Quiero decir, eh, un espacio donde no les ha importado nunca, que ahora algún beneficio económico sacarán de aquí, bueno, si es lo más seguro, si no, no meterían su morro aquí, pues pues eso... Vale, si os parece, recordamos un poco de esas fechas que hay convocadas para tanto la concentración como para la manifestación, cuándo son exactamente y a qué hora para que la gente también se quede con… Repetimos, el 30 de marzo a las 11 de la mañana delante de, de la Junta de Herandio se va a hacer una, una concentración ya que hay pleno. Y luego el 1 de abril a las doce y media va a haber mani por heranddio y va a salir desde la plaza del metro bueno pues tome nota de, de esas de esas eh, movilizaciones que va a haber y también andar atentas por si acaso también surgen otras cosas que en caso, tampoco sabemos nunca a ciencia cierta que es lo que puede pasar de aquí en adelante con la hostigarría eh, ¿Nicho Balcheta tenéis alguna en la audición chat ¿tenéis alguna historia programada para, para comentar? Bueno, pues justo mañana a la una tenemos convocado una concentración en bueno, concentración de manifestación saldremos de la Plaza Santo Eugenia para ir adelante de los edificios que ya han derribado entonces eh, se ha organizado alguna cosita en plan hacer la despedida eh, se recomienda a la gente que vaya de negro y, y vamos, os animamos a que os acerquéis porque será una cosa bastante interesante porque tiran unos edificios, lógicamente, físicos, pero ahí dentro van las vivencias de generaciones enteras de personas que han hecho cantidad de actividades. Entonces, el duelo, el la rabia, la mala hostia que tiene la gente, eso también va a salir mañana y creo que es una, una cosa interesante. Luego, eh, se me olvida decir antes eh, que igual hemos hemos incidido poco en la, en la coexistencia, en la convivencia que hemos tenido con, con la juventud. Eh, el problema principalmente, ha citado algo mi compañero pero se da en, a partir de los encierros, en protesta contra el desalojo del 2018 estaban con nosotros en todo momento eh, con canciones, preparando comida preparando pancartas en las mismas manifestaciones durmiendo con nosotros y luego eso de alguna forma en el tiempo se ha mantenido con, con altibajo lógicamente y ahora pues las manifestaciones masivas en que ha habido en el pueblo con, con como protesta contra el, el, el derribo, pues han estado también en hay muy presentes y de hecho pues han, han habido detenciones identificaciones han recibido, han recibido palos eso por estar digamos hablar nuestro también. Bueno pues si tenéis algo que añadir es eh, el momento y si no daros también las gracias por habernos acercado hasta aquí hasta Astica Ría para plantear y contarnos todas estas historias que, que tienen una parte en común con Astica Ría y con la problemática que siempre estamos viviendo todo el rato con, con la propiedad privada y los intereses de la clase política eh, presente y empresarial que nos podéis decir de estigarría otra vez algo más eh, yo quería añadir con lo de a ver qué tenemos en común eh, pues que me parece importante lo de seguir creando puntos de puntos de encuentro intergeneracional inter ¿no? gente con diferente rollo y diferente modo de ver la vida, pero pero en realidad pues que, que es importante, como es importante esto que el programa de hoy también, y en realidad pues que todos vamos en el mismo barco, porque aquí nos están dando palos a unos a otros, ellos están en una ofensiva bestial de, del neoliberalismo, el PNV está aprovechando a tope, o sea, como nunca, eh, sabe que les queda poco que va a quedar poco con este rollo y están, pues, eh, apretando un poco más el, el acelerador y en todos los aspectos. Estamos viendo también en el paga como como han querido como están asfaltándolo, eh Archanda también, eh, o sea, eh reventando barrios, o sea que ejemplos los tenemos a diario y la privatización del agua, eh, aquí ellos están en guerra y, y todos los días, o sea que Nosotras nos tenemos que organizar y hacerles frente y, y sacarles la, la careta y, y no el teatro que nos, que nos intentan vender todos los días con, pues con su democracia y con su, sus mentiras diarias pues ahí, ahí queda eso que, que no es poco <risa> bueno pues eso a lo dicho es que arricasco gustío ahí por poner las voces aquí en Irola y y desde aquí de Astica Ría, que tiene bastante significado estar aquí hoy y bueno de, deciros también que, que bueno que seguimos aquí en Astica Ría, que luego va a haber una pinchada que luego va a haber unos conciertos con Araquil con Arrochak aquí con Infracuerpos y que luego va a haber unos unas pinchadas también interesantes así que os animamos a venir si, si todavía no os habéis enterado pues pasaros por aquí por lastica arriba escar que os gustido hoy soy sí.